Soliloquios de un cajero de supermercado. Qué triste ver a la gente que compra nada más que un par de bananas acercarse a la fila de envíos a domicilio y esperar a que se a a t e n d i d a rápidamente. O sea, quiero decir, ¿qué es lo que pasó por tu cabeza para decidir entrar al supermercado, comprar las peores bananas posibles y venir a la fila de envíos a domicilio? Que tiene claramente un cartel gigante arriba mío que dice. Fila de envíos a domicilio y esperar a que, qué sé yo, de repente ocurra el milagro y te atienda en menos de un minuto, d o es imposible. O sea, fíjese, señor, la señora que está delante de usted no sólo lleva ese par de bananas inmundas, sino que también cargó un montón de yogures de vainilla, que es universalmente el gusto que nadie compra, el casi, casi diría el gusto neutro, y los tiene ahí todos apiladitos para después pasar a un pedazo de hígado. Que seguramente le será entregado un gato demasiado gordo para su edad y, y por supuesto, notablemente oloroso, porque eso explicaría la presencia del Gleid tropical que tiene al lado, que encima es también otro gusto hediondo que no, no tiene ningún tipo de explicación. O sea, esta gente realmente no piensa lo que hace cuando entra al supermercado. Vino al supermercado a perder el tiempo, lo cual explicaría claramente por qué hay tanta gente tan contenta. Por la visita de Obama, sencillamente porque le llena el escenario televisivo de noticias intrascendentes, como por ejemplo, en qué estará la niña Noli ahora, Noli, dije Noli, la niña Noli, la niña Noli ahora, después de haberse separado de r i a l estará saliendo con Obama. Ojo, es una opción, eso explicaría por qué vino con la bestia. No digo, llamas a tu transporte la bestia, comillas, comillas. Es porque querés levantarte a alguien. Es muy probable que Obama hubiese sabido de la separación y haya decidido venir a Argentina por eso. Y también pasó por Cuba por las dudas, porque estaba de paso. Pero ese es el objetivo. O sea, Obama viene a levantarse a la niña Loli, o a la china Suárez, que en cualquier momento deja vicuña y también. Se ofrece de vuelta al mercado. Qué lindo, ¿no? Qué lindo pensar que. La verdad, ahora que estoy razonándolo y dándole vueltas a la cuestión, me parece muy noble el hecho de que venga a comprar bananas este señor, porque espera que yo diga algo con respecto a todas estas noticias. ¿Y sabes qué? Lo voy a decir. Señor, creo que tiene toda la razón. La niña Loli está absolutamente saliendo con Obama. Eso no lo dicen de ningún lado. Basta de la mentira de los medios.